Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Uno de los elementos que más atención generó desde el punto de vista informativo en de nuestro departamento fue la denuncia de referentes del Frente Amplio de lo que venía sucediendo allí en la reserva del Cerro Pan de Azúcar, donde se hizo público inclusive un grupo de fotos que demostraba situaciones absolutamente anormales. Por supuesto que la gente del Frente Amplio hizo la argumentación al respecto y desde la administración departamental el director del área correspondiente, Jorge Piri, respondió y por allí ustedes y nosotros, los oyentes y quienes estamos en todo lo que tiene que ver con la vinculado a la información de este aspecto quedamos como en el medio, ¿no? Como queriendo ver este, quién tiene razón porque los dos no podían tener razón. Así que, por algún lado, la cosa no cerraba. Entonces, eh, quisimos elegir la opinión de alguien que eh, estuvo por aquí, pocas horas después que esta situación se diera, para in situ poder comprobar qué es lo que sucedía en la reserva. Y es por eso que ahora estamos en comunicación con el director nacional de Biodiversidad y Servicio Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, con el señor Gerardo Evia Piccioli. ¿Cómo le va, Evia? Gracias por atendernos. Buenos días, un gusto. Eh, ¿Es Evia o Evia su apellido? Evia. Evia, muy bien. Con mucha atención lo queremos escuchar para ver qué, qué balance eh, ha realizado de su visita en los últimos días aquí al departamento de Maldonado. Bueno, nosotros estuvimos este, el viernes por la reserva, el otro día que se hicieron la, las noticias este, con las denuncias. Eh, y bueno, tuvimos oportunidad de ir a hacer una recorrida junto con con técnicos del Ministerio de Ganadería de Agricultura y Pesca y, bueno, de otras autoridades ahí locales. Eh, bueno, y fuimos con el objetivo de ver si, si en realidad, cuál era la, la, la situación. Nosotros ya habíamos estado en la reserva, hacía poco, capaz que un mes atrás, este en una visita también, en una recorrida bastante exhaustiva que habíamos hecho, en ocasión de, de la oportunidad en la cual, tuvimos que ir a inspeccionar para otorgar el permiso de exportación CITES para, para el entrar de la que fue para la Argentina. Así que ahí ya habíamos estado este, eh, inspeccionando la reserva de distintas instalaciones, el estado de los animales, y bueno, de alguna manera nos sorprendió un poco la, la situación de la denuncia, porque bueno, habíamos visto las cosas bastante en orden cuando habíamos estado este de todos modos eh, bueno nuestra nuestra per perspectiva es de, que, es de que no hay nada que, haya que pensar de que, que hay una situación de, de alarmar de alarmarse este para nosotros actualmente lo que lo que está ocurriendo ahí es es el manejo es adecuado tuvimos oportunidades de, de revisar los registros de, de tratamientos de revisamos este alimentación, revisamos registro de existencia, que es en realidad la parte que le corresponde al Ministerio de Ambiente por sus competencias en fauna. Nosotros no tenemos una competencia específica de supervisión sobre los aspectos sanitarios, por eso fue el personal de, de sanidad animal, este, pero las condiciones nos parecen adecuadas. Cosas que ah, después, bueno, se manifestaron que habían cosas este, ahí que referidas al pasado. este Bueno, nosotros no no, no no podemos referirnos a cosas que pasaron hace tiempo atrás, tampoco conocemos en detalle eh, eh, si hubo un pedido de informe formal de, de, por vía legislativa ante el Ministerio de Ambiente, si lo hubo este lo vamos a, a responder de acuerdo a, nuestra, a, a, a las capacidades del Ministerio. Lo más impactante de todo esto, sin duda, que fueron las fotos. Y, bueno, como fotos que son, en algún momento se, se registraron esas situaciones. Ahora, ustedes, desde el Ministerio, ¿no tuvieron nunca conocimiento de que eso po podía haber pasado? No en el presente, pero de repente en, en, en el pasado. En, no, en el no, pasado, no. La... Las fotos son fotos. A ver, este, yo de lo que vi, no sé, todo lo que circuló por ahí, este lo que pude observar fue bueno y la más impactante supongo que para la gente que no está acostumbrada este es una imagen con animales, animales muertos que se ve claramente en la foto, están congelados, este, y bueno de hecho días día estuvimos con, con los colegas este medio me refiero, este la estación, el servicio que tenía allí guardan este animales que Que, ...que mueren... ...por una causa... conocida este ...en un freezer... ...que luego este, esos especímenes... ...admiten la facultad veterinaria... ...para hacer autopsias especializadas... ...para bueno, eventualmente... ...determinar, determinar causas de muerte... ...etcétera, etcétera... ...bueno, aparentemente... Este, ...esos eran especímenes... ...que habían sido sacados... ...de, de ese depósito frío... Este, ...parramados en el piso... Y fue sacada la foto, no sé en qué condiciones, ni por qué, ni por... Esa, u, u, bueno, después otras fotos, que algunas de las que yo vi, eran casos de, de miasis producidas por el profesor arrancador la bichera, como le decimos comúnmente en Uruguay. En general, fotos que vi, sobre todo estaban tratadas, se veía que había este producto específico para curarlos. Este, bueno, ese es un problema muy grave que tiene Uruguay este, la mosca de la vichera eh, y, y, y bueno, sí, se dan circunstancias de ese tipo y, y, y, y que hay que tratarlas ocurre tanto con las especies productivas como con las, con las especies silvestres de hecho hoy este, es importante comentarlo el tema de la y pesca está está encaminando un, un el desarrollo de un plan para la erradicación de esa plaga que incluso produce daño en humano ¿no? este y, y produce muchísimo daño hace poco nos llegó al ministerio de, de ambiente este, la solicitud para la evaluación de impacto ambiental de ese programa para la erradicación de la de la bichera pero bueno ese es otro tema este pero yo es lo que yo puedo decir de las fotos que vi digamos son evidencia de, de eso que comentamos. Bien, ¿Es, ¿es normal que, por ejemplo, animales en esas condiciones que se mantienen en frío puedan estar, por ejemplo, un año en frío sin, sin ser enviados a Montevideo para analizar? Bueno, este, no, no, no, no sé si es normal, ya digo, ese control y supervisión nosotros no lo hacemos Y que ellos tienen un acuerdo con la de dinero de, de, de trabajan en esas cosas y como digo, si es normal o no es normal, eh, eh, es posible que estén tiempo allí si uh -huh. se repitido, sí eso eh, dependerá de las capacidades de, de facultad de irlas a buscar con un vehículo especializado para eso este en fin, de las disponibilidades que tenga facultado o, o los servicios para coordinar esas tareas ¿Ustedes también entienden específicamente en lo que se menciona sobre el traslado de un yaguarete a una reserva de Argentina? Años sí, el Ministerio de Ambiente antes? es la autoridad competente para la Convención CITES, que es la Convención Internacional que regula el tráfico de especies y de hecho todos los productos, este, animales vivos o sus productos que están este contenidos digamos en el listado que, que comporta esa esa ese tratado internacional para hacer este para moverse a través de fronteras requieren de autorizaciones este, de la autoridad competente en este caso el ministerio de ambiente es la autoridad competente jaguar el jaguar la pantera onza es una especie de este, amenazada a nivel internacional y, y, y a nivel regional y este, nosotros recibimos una solicitud vinculada a un acuerdo de cooperación este, para reproducción en un área este lo y, y así lo hicimos, este, otorgamos el permiso de acuerdo a las normas internacionales y además porque creemos que Que, que era una es una acción este, muy, muy positiva para, para la conservación de la especie en ambientes silvestres en la región. Eh, nosotros creemos que este tipo de reservas, eh, lo que antiguamente eran zoológicos, deberían ser además de un espacio de educación ambiental, este oportunidad para, para reproducir especies que en la vida en el medio silvestre están amenazadas y que puedan volver a repoblar este, ambientes naturales. Obviamente en Uruguay es, es hoy impensable este, eh, volver a introducir al medio jaguares, porque bueno, porque no, te, no, no tenemos la dimensión de áreas protegidas necesaria para para para sostener este, ese tipo de especies en en, en ambientes naturales, pero Pero sí en la región, este, y en Argentina están haciendo una experiencia muy interesante eh, en, en áreas protegidas, en lesteros de este, que hoy están sometidos a terribles incendios, lamentablemente. Y bueno, nosotros entendemos que este, esta, esta reintroducción a la naturaleza de especies criadas en el cautiverio es una, es una buena cosa y un buen, un buen fin este, que estas reservas pueden tener para la conservación de la biodiversidad. Ahora, el traslado de Yaguareté fue en dos mil dieciséis e inclusive se ha manifestado que intervino quien era en aquel momento alcalde de de Piriápolis, Mario invernici como así también la directora de la reserva, que en aquel momento era Brenda Bonn. No, no, el traslado de Yaguareté fue el mes pasado, de, de hecho yo le expliqué que concurría a la reserva, este, específicamente seleccionar el ejemplar antes de que fuera trasladado no tengo nada en memoria la fecha exacta pero pero se la puedo se la puedo pasar ah bueno porque ahí ahí este justamente le iba a hacer la consulta porque no me como que no me cerraban los los, los tiempos o sea que lo de Chaguareté fue ahora más allá de que este el tema de los intercambios era promovido por ah, las bueno, autoridades sí, anteriores es posible que que sí que sigue. estas mm. cosas llevan tiempo eso. conversaciones planificación No se agarra un yagüareté de un día para el otro y se este, No, no, pero es probable que, que, que hayan habido, este, esto está en el marco de un proyecto que, que se planifica, cuándo va a venir, en fin. Este, sí, sí, es probable que esto haya comenzado hace tiempo. Lo claro. resumimos en febrero del año pasado. Una cosa este, fue cuando se firmó lo del intercambio y otra cosa, eh, este, esta situación particular del Yaguarete ahí está. Exacto. Eh, ¿Usted como, como especialista en todo este tema y después de haber estado hace un mes atrás y haber vuelto esta este fin de semana por acá, ¿se fue con la tranquilidad de que está todo bien? Bueno, siempre hay cosas para, para mejorar, digamos, en, en distintos aspectos. De hecho, este que nosotros tenemos que ir a... Con, con, vamos a pedir a los técnicos nuestros que, que concurran a... a hacer una actualización de registros este y hacer un análisis más minucioso de este, la evolu evolución de algunas poblaciones este que, que, que están en que se mantienen en la reserva porque bueno es de nuestro interés ver cómo cómo evolucionan cómo son las tasas productivas este en algunos casos si hay disminución de la población este, tratar de, de identificar las causas para, para, para, para mejorar este, el desempeño de la, de la reserva. Esa es nuestra competencia este, en, en particular este, en, en términos de, de propender en la conservación de la diversidad los En ese sentido, por ejemplo, con el Venado del Campo, que es una de las poblaciones más valiosas que, con las que cuenta la reserva y que de hecho eran los ejemplares que, que salían en las fotos con con, con, con signos de Niasi, digamos digamos, nosotros vemos que los registros son muy positivos en términos de evolución de esa población. este En Uruguay existen solo dos poblaciones de esa especie, en el medio silvestre, una en Salto y otra en, en Rocha. Eh, es una especie amenazada o, o con riesgo en, en nuestro país y, la, y la, la población de la reserva de pan de azúcar en el cautiverio es la, la tercera población más importante nosotros empezamos a trabajar con esto en la década de los 90 con Javier González, cuando llegó los primeros este, venados y, y, y con mucho trabajo logró este, establecer ahí ese núcleo de cría este, con pocos ejemplares y bueno, nosotros vemos la evolución 2016 ya habían 60 ejemplares, en 2018 habían 90 Hoy hay 137, o sea que la población este, sigue creciendo, y eso, bueno, en definitiva es el resultado que muestra este, la evolución de los hechos. Y bueno, eso es producto del trabajo de mucho tiempo, no de nadie en particular. Ya digo, esta tabaret que comenzó hasta, hasta el día de hoy, creo que hay gente que se lo está llevando a cabo bien. De hecho, nosotros como Ministerio de Ambiente también apoyamos a través de un convenio con el Instituto Clemente Estable, un programa de manejo reproductivo de la especie, vamos a trabajar con el consejo de allí. Este, En fin, en, en ese sentido creo que, que, que la cosa está bien, lo cual no quiere decir que no haya cosas para mejorar, cuando uno se pone al detalle este, es posible que sí las haya. Evia Piccioli, gracias por esta conversación muy amable. Con mucho gusto, siempre la sorpresa. <coughs> ha sido un gusto hablar con usted. Que, que tenga paz, buena paz, jornada, paz. hasta pronto. Gracias, Benito. Nuestra entrevista era con el director nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistemáticos del Ministerio de Ambiente, Gerardo Evía Piccioli.